Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso no has reparado en lo que Allah hizo con la gente del elefante? ¿Acaso no desbarató sus planes? Envió sobre ellos numerosas bandadas de pájaros, que les arrojaban piedras de barro cocido, y quedaron destruidos como si fueran forraje de los animales del que se alimentan los animales y luego pisotean